¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Sky Podcast. Mi nombre es Sebastián Rufo. Comienza el mes de mayo, comienzan los nuevos podcasts exclusivos para todos los que están eh, muy gentilmente abonando la membresía. Eh, cada vez somos más, eso está buenísimo. Y nos da como ganas de seguir grabando, por supuesto. Estuvimos eh, analizando la posibilidad de poder... Eh, ser más gentiles con la gente que no se anima a pagar la membresía y tal vez estemos grabando algunas cosas para pasarlas al aire de eh, Coscar Radio 24 horas de Paul McCartney, que la otra vez estuvo muy bueno en el Día del Trabajador porque comenzamos el mes de mayo eh, poniendo un montón de programas que hace mucho que no, no escuchábamos y otros no sé tanto como las, eh, la hora máxima de Tonio Vázquez que... Eh, salió del aire también hace un par de meses y nos agarró un poco de nostalgia y teníamos ganas de escuchar esos programas. Pero este primer podcast vamos a meternos de lleno en algo que tiene que ver con Paul McCartney, los Beatles, o está medio vinculado, porque voy a hablar de Bert Burns. Eh, ya los que vieron la gráfica ya saben que voy a hablar de él. Algunos tal vez no sepan qué es, otros seguramente estuvieron googleando quién era. Y. Hoy me dio como eso, ganas de, de escuchar un poco de otra música, pero que en algún punto está relacionada con los Beatles. De hecho, está relacionada porque Bert Burns, junto con Phil Midley, hicieron la canción Twist and Shout, canción que los Beatles eh, se la apropiaron prácticamente y que la grabaron en su primer disco eh, llamado Please Please Me, Eh, bueno, la historia de siempre, ¿no? Que ya todos la conocemos, un disco que se grabó prácticamente en un día, en un par de horas, y Twist and Shout fue la última canción que Leon ejecutó, el tipo gritó, puso toda su energía y sus ganas en esa canción, y quedó afónico. Menos mal que fue la última canción porque después ya no podía cantar más en todo el día. Se nota esa rabia prácticamente... Prácticamente no, la hicieron en una sola toma Entonces eh, es una canción que más allá de ser pegadiza Y un rock and roll, digamos, de los clásicos Tiene esa impronta, eh, digamos, de, de anécdota Que, que todos recordábamos y la hace un poco más grandiosa ¿Pero quién es Bert Burns? Bert Burns fue un tipo muy importante dentro de la música Porque desde niño eh, ya él tenía muchas ganas de, de relacionarse con el mundo de la música Burns, eh, desde muy muy chico, eh, había sido uno de los tipos que eh, estuvo muy metido en todo lo que tenía que ver con la música porque él pertenecía a un barrio llamado el Bronx, de Nueva York, donde eh, se crió escuchando prácticamente música latina. Eh, ya siendo un poco más adolescente, se metió en algunos clubes, en algunas eh, discotecas de música latina, y luego se va a La Habana justo antes de la Revolución Cubana cuando regresa de Cuba comienza a trabajar como compositor para varias compañías discográficas en el célebre Brit Building de Nueva York un edificio donde inventaban de alguna forma a los, a los músicos de, de moda la idea era hacer eh, música pop música muy pegadiza eh, sin importar digamos quién sea el artista sino tenían un departamento de tipos que armaban el arte de las portadas, eh, un departamento donde se gestionaba el tema de cómo iba a lucir ese músico, qué ropa iba a llevar, cómo se iba a, llam a llamar. Eh, otro departamento donde estaban los compositores. Eh, para los que no saben, en esa época los compositores eran una cosa y los cantantes eran otra. Era muy raro que el cantante componga su propia música. Por lo general cumplían el rol de, de intérpretes. Y bueno, dentro de ese departamento de compositores estaba Bert Burns haciendo música eh, para un montón de, de, de otros artistas. En ese caso, Burns escribe uno de sus primeros hits, que fue The Little Bit of Soap. Esto fue en el año 61 y la banda que interpreta esa, esa canción son The Charmels. Vamos a escuchar a The Charmels y así le damos rienda suelta a este podcast dedicado... A El queridísimo Beth Burns A little bit of soul Will wash away Your lipstick On my face But a little bit of soul Will never Never never ever Erase The pain Wash away my tears. Mm, a little bit of soap will wash away your powder from my chin. A little bit of soap. Away my tears. Mm -hmm. Have you heard? When I begins to die, it needs some one to cry, night and day. Mm -hmm. Like a bird, you left your robin's nest, and just like all the rest, you flew away. Mm -hmm. A little bit of soap will not take away your perfume, eventually, but a little bit of soul will never. I'll wash away the memory of your name in the night that I call through the lonely hills. A little bit of soul will never wash away my tears. I'll never Canción pegadiza, canción que en su momento había sido un gran hit y Albert eso le abrió un montón de otras puertas porque un año más tarde los Isley Brothers graban "Twist and Shout", canción que nosotros La conocemos por los Beatles, de hecho recién estaba hablando sobre eso. Y es una canción que eh, no, no la comienza grabando los Beatles, la comienza grabando otro grupo llamado The Top Notes. Eh, ellos la graban el mismo año que, que sale la, la canción de, de Charmers, The Charmers, de Little Bit of Soap. No pasa desapercibida, es una versión bastante primitiva, la letra es la de Bert Burns, pero la música por ahí eh, sufre algunas variantes. Escuchamos un pedacito de, de Top Notes haciendo esta primera versión que sale al mercado de Twist and Shout. <música> Ahora sí, eh, una vez que ya escuchamos esta primera versión, pasamos a los Isley Brothers, que fue uno de los grupos que tuvo un montón de hits. Y uno de ellos fue justamente la que escribió Bert Burns junto con Phil Midley, llamada Twist and Shout. Escuchamos un pedacito también de, de esta versión que ya se va acercando un poco más a, a la versión que todos conocemos de los Beatles. Y por último, dejamos la versión que conocemos de The Beatles, que ya dijimos, la graba en su primer disco. Se transformó realmente en una de las canciones de la dupla Midley y Byrne que, que más éxito tuvo, por lo menos a comienzos de la década del 60, porque la habían grabado tres artistas, y bien de los tres, dos, los Six Brothers y The Beatles, eran muy populares en ese momento, y canciones que ellos interpretaban, eh, a los compositores les agradaba y les gustaba mucho, porque se volvían como muy este, se volvían un éxito en pocas palabras entonces eh, estos tipos tenían mucho más trabajo y tenían mucha más demanda y tenían que escribir para un montón de otros grupos que tal vez tenían estilos hasta distintos con los Beatles Burns se podía haber llenado de plata pero los Beatles tenían una cosa que de por ahí le faltaba a otros a otros artistas que ellos querían componer sus propias música. I'll Pero siguiendo con, con la carrera de Bert Burns, eh, sigue componiendo en esa década, sobre todo en el año 62. En el año 61, 62 fueron años eh, claves para Bert, porque eh, compone Tell Him para el grupo The Exciters y luego Cry to Me para uno de los músicos que comenzó su carrera eh, artística muy grande. Él era un, un tipo que, que llevó, digamos, Eh, toda su, su fe hacia la, la, la iglesia, él era un predicador, eh, estoy hablando de Solomon Burke, eh, él cantó la canción Cry To Me entre otros hits, pero Beth Byrne tuvo la chance de que este grandioso músico pudiera interpretar una de sus canciones, Cry To Me fue ese tema, escuchamos un, un pedacito. Cause you're all alone and nobody calls you on the phone. Don't like I cry? don't you feel like crying? cry, don't you feel well, like cry for here I am a honey, come on. Solomon Monbroe después tuvo eh, algunas este, algunas canciones más sacó algunos discos pero se fue eh, corriendo un poco de lo de la industria de la música obviamente fue pionero del soul y del country y uno de los integrantes, miembros prestigiosos del Museo Rock and Roll Hall of Fame. Luego, en su vida ya más adulta, eh, se dedicó como predicador en Filadelfia y después tuvo un, un programa de radio sobre música gospel. Músico sumamente interesante. Vamos a, a escuchar, en este caso, la versión de Cry To Me, de, escrita por Beth Burns, pero en este caso... Interpretada por The Rolling Stones eh, Esta canción fue una pieza muy importante para Bert Porque le abre las puertas en la discográfica Atlantic Records Así que no solo componía en ese edificio prestigioso de Nueva York Sino también las compañías discográficas ya lo llamaban para que eh, escriba material Para sus artistas que estaban en ese catálogo Escuchamos entonces un pedacito de, eh, no, mejor dicho, vamos a escuchar entero la de los Rolling Stones. Esto fue muchos años después de que se estrenó en el 62, esto se estrenó en el 65. Los Rolling Stones hacían su propia versión de este clásico de Bert Burns. Grandes gemas las de las composiciones. Y bueno, los Rolling Stones en ese momento también eran una fuente eh, importante para todos los, los compositores porque ellos versionaron mucho, muchos, eh, a muchos... Eh, mucho del catálogo que, que estaba sonando en ese entonces A Burns, esto tanto con Solomon como con otros artistas Como dije, Atlantic Records le abre la puerta y le ofrece un contrato No solo para ser un compositor, sino también lo contratan como productor Entonces empieza a escribir y a producir canciones Uno de los grupos que eh, tuvo la, la influencia de, de Burns fue en The Drifters Que eh, graban la canción Under the Broadwalk Y también Saturday Night at the Movies Dos canciones que en ese momento se vuelven más que popular Por otra parte, Solomon Burke sigue de la mano de Byrne Y graba otra canción llamada Everybody Needs Somebody to Love Luego lo hace con Barbara Lewis Y luego Benny King, el capo que escribió Stand By Me Que después versiona John Lennon También estuvo trabajando con, con Bern y luego lo hizo con Wilson Pickett, uno de los grandes de la música soul. A partir del año 64, algunas bandas de la llamada Invasión Británica comienzan a grabar temas de Bern. Los Beatles ya los nombramos, los Rolling Stones también, pero también se acerca a otro grupo llamado The Animals que graba la canción Baby Let Me Take You Home. Por este motivo, eh, Beth Burns empieza a, a viajar a Londres eh, de manera más frecuente, y le ofrecen trabajo en otra discográfica. La discográfica se llamó Decca Records, la discográfica que rechazó a los Beatles, pero que les abrió las puertas a los Rolling Stones. En ese momento en Decca estaba grabando una banda llamada Them, que se llamó Ellos, Them, la primer banda de Van Morrison, con la cual empieza a... A trabajar con ellos y después se empieza a tener una especie de relación más afectiva con Van Morrison Y comienzan a hacer algunas cosas en solitario Pero vamos a escuchar esos comienzos, eh, sobre todo esa canción llamada Here Comes the Night Que se la ofrece a them, pero antes la canta Lulu en el año 64 Escuchemos esta primera versión de Here Comes the Night She's a Ahora sí, vamos a escuchar el tema eh, Here Comes the Night, interpretado por Them, la banda que en ese momento tenía Van Morrison en Londres, donde interpreta una versión un poquito más rockera que, que la anterior. En el año 65, entonces, Bert Burns funda su propio sello discográfico, porque después de tener tanto éxito en Atlantic, tanto éxito en la calle de Nueva York, en el Brit Building, y tanto éxito en Decca Records, que decide tener su propio kiosquito, como le decimos en Argentina. Y entonces, forma y funda lo que se llamó Van Records. Band Records fue una, de las, una especie de plataforma de, de lanzamientos de artistas Que, que fueron muy importantes, porque eh, en eso esos artistas que se fueron acercando a Bank Records fueron The McCoys con uno de sus grandes hits, Hano Sloppy, y luego Strange Loves haciendo I Want Candy, el mismo Van Morrison del grupo Them decide fichar con él, y Neil Diamond se junta con Bank Records y escribe la canción junto a Bert Burns, Solitary Man y Cherry Cherry. Años de gloria para Bert Burns con artistas nuevos que tienen grandes hits, un buen pasar de, de canciones que habían quedado como clásicos y también como piezas que empezaron a ser parte de, del catálogo, digamos, este universal de grandes clásicos del rock and roll. Y un año después, en el año 66, funda otro sello discográfico. En este caso se llamó Shout Records, que fue un proyecto paralelo de Van Records, con el que buscaba la salida de, eh, de discos de su gran pasión. La gran pasión de Bert Benz era el soul y el rhythm and blues. Entonces en Shout escribe y empieza a producir su último gran éxito llamado Peace of My Heart, que la escribe y la produce para Emma Franklin, la hermana mayor de Aretha. Esta canción fue uno de los hits instantáneos en los Estados Unidos, dentro de los charts del Rhythm and Blues, y llegó al puesto número 62 de las listas de Estados Unidos del pop single del año 1967. Escuchemos esta primera grabación que se hizo conocer en el mundo entero, eh, interpretado por Emma Franklin, la hermana de Aretha. We'll be canción eh, Piece of My Heart fue un éxito pero unos meses después tan solo unos meses después Erma no pudo disfrutar tanto de ese estrellato porque un grupo nuevo llamado Big Brothers and the Holly Company que tenían una cantante muy desconocida llamada Janie Joplin en el frente decide interpretar esta canción, grabarla para su catálogo y lo meten en un disco llamado Cheap Thrills y llega al puesto número 12 de las listas de los Estados Unidos en el año 68 Pieces of My Heart se convierte en un éxito rotundo, no solo para los Big Brothers, sino también una canción que prácticamente queda impregnada dentro de la piel y la trayectoria musical de Janny Joplin así que otro éxito para el gran querido Beth Burns, escuchamos a los Big Brothers and the whole, and the holding company haciendo Peace of My Heart streets Al igual que con Twist and Shout, que tres grupos interpretaban esta canción casi prácticamente eh, en simultáneo, ¿no? Porque hay muy poca diferencia entre las tres bandas y que se metieron a, a grabar Twist and Shout. Con Pieces My Heart pasó algo similar, porque recién escuchamos por Erna Franklin, luego por Janice, y también... No nos tenemos que olvidar de otra cantante relativamente nueva para la época que también se mete en el estudio y dice voy a grabar Piece of My Heart. Ella fue Dusty Springfield y graba esta versión muy personal de Piece of My Heart. Desgraciadamente, eh, ya para el año 68, eh, Bert Burns no, no pudo llegar a conocer eh, esta versión porque él muere a la edad de 38 años, el 30 de diciembre de 1967, y una de sus últimas grandes piezas fue justamente esta, Piece of My Heart. Eh, y Y todo tiene que ver con todo, porque es como un pedazo de un pedazo de mi corazón. Y uno de los problemas realmente que tuvo Bert Burns durante toda su vida fue problemas del corazón. Y había una parte de su corazón que realmente eh, le estaba jugando en contra. Bert nace, eh, eh, como dijimos, de inmigrantes judíos rusos, se cría en el Bronx... Eh, ...justamente en un momento de la gran depresión del 19, de 1929 de los Estados Unidos... ...y de niño contrajo una fiebre reumática que lo mantuvo en cama durante mucho tiempo. Esto le había afectado el corazón y prácticamente de por vida. Él muere de un infarto. Él muere el 30 de diciembre del 67 de un ataque al corazón... Y su viuda, por decirlo de alguna manera, culpa al cantante Van Morrison de haberlo matado a disgustos Debido a los continuos choques que había entre ellos, sobre todo este, artísticos, ¿no? de, de, de, de, de trabajo Problemas de trabajo, discusiones de trabajo Y esto se, se debió en lo que había sido la producción del de primer disco solista de Van Morrison que esto le trajo, digamos, mucho dolor de cabeza a Beth Burns. Y el mismo Van Morrison había declarado, en más de una oportunidad, que su debut como solista llamado Blowing Your Mind había sido también algo desastroso. De hecho, en una entrevista que leí hace poco, él había relatado... Eh, en realidad lo relató en un montón de entrevistas siempre que le preguntan sobre este momento eh, Van Morrison habla sobre su relación con Bert Byrne y también eh, sobre lo que fue la producción y el lanzamiento de "Blowing Your Mind Bert Byrne dice que eh, había hecho casi toda la producción el arte de tapa y había escrito algunas composiciones sin el consentimiento de él y eso había traído como algunos choques entre Morrison y con Byrne Él había firmado un contrato, dice en una de las entrevistas, donde había cedido virtualmente el control de todo el material que grababa en Band Records y que las canciones fueron grabadas en marzo de 1967 y fueron planeadas para publicarse en cuatro sencillos separados. Dice que la portada del álbum se convirtió notoriamente en un ejemplo del mal gusto, incluyendo una fotografía de Morrison sudoroso mirando a través y rodeado de un cartón marrón con... ...ondulaciones... ...algo que Van Morrison siempre... Eh, ...detestó... ...y que le, la misma mujer de Van Morrison... ...le había dicho que es esta portada... ...de hecho hay otra anécdota donde Van Morrison... ...le muestran la gráfica de lo que iba a ser la portada... ...de "Blowing Your Mind... ...y él la revolea diciendo que es esta grasada... <risa> ...esto es monstruosamente ofensivo... ...súper psicodélico... ...muy lejos de la visión de un diseño... ...así lo había descrito en su momento... Este, ...Van Morrison... Y su mujer, Janet Planet, también había acotado al respecto de la grabación de, de este material que nunca eh, había estado eh, tan en desacuerdo con eh, las, este, los procesos creativos de, de, de este material y mucho menos vincular a Van Morrison con el movimiento psicodélico porque en ese entonces, en el año 67, todo artista que estaba vinculado en algún punto con el movimiento psicodélico, estaba también asociado con las drogas recreativas, las eh, drogas eh, con los a, a, a su, eh, alucinógenos, etcétera Entonces, eso también fue como, bueno, están manchan, manchando en algún punto lo que tenía que ver eh, el legado de Van Morrison. Eh, dice que eh, Van Morrison, entonces, uno es, una de las cosas que se dice es esa que el proceso creativo de Blowing Your Mind había le había traído muchos disgustos y eso eh, se dio a este, digamos, problema cardíaco que había sufrido el 30 de diciembre del 67. Lamentablemente eh, Bertrand no pudo ver a la luz este material, pero sí dejó esta, esta historia o este puntapié inicial en la carrera solista de Bob Morrison y, y también algunas canciones, porque no solo Eh, compuso una canción sino tres más y algunas participaciones vamos a escuchar entonces este este trabajo que, que, deja, que deja Bert Burns en este, en este álbum de Van Morrison llamado Blowing Your Mind la canción se llama Brown Eyed Girl escuchamos entonces a Van Morrison y una de las últimas creaciones de Bert Burns Pots that found I love you. Bien amigos, entonces con esto finalizamos este especial de Beth Burns, uno de los grandes compositores, uno de los tipos que es considerado como uno de los más importantes eh, e, e influyentes compositores de su generación, a la par de tipos como, no sé, Jerry Lever, Mike Stoller, Leymond Dossier y, no sé, Mimo, los hermanos Holland. Así que más allá de su enorme contribución, artistas como los Six Brothers, los Beatles... Solomon Burke, Burns se caracterizó por llevar los ritmos latinos a la música soul y el soul al rock and roll. Nos escuchamos en el próximo podcast. Mi nombre es Sebastián Rufo y ya saben que pueden entrar a calicoskies.com.ar y enterarse de todas las novedades y las noticias del mundo macarniano. Adiós y gracias por escucharnos. Chau.